estupendo, es un mes donde caen las hojas donde el paisaje cambia donde los días a veces son luminosos, otros no pero suele, tiene todo siempre una una un cambio de esto del otoño bueno, qué decir de, de actividades free, pues que el 2 de noviembre en la biblioteca de Videbarrieta hay un homenaje a Ángela Figuera que es una poetisa que los años 50 y 60 que aquí lo hemos mm, leído muchísimo porque nuestra amiga frida la, la, vamos es una fan de ella y eh, va a haber eh, una lectura de sus poemas eh, quien lo presenta va a ser Joseba no josera Zavalla y eh, es un licenciado en filología hispánica eh, de Deusto y eh, es a partir de las eh, siete y media ahí están invitadas. ¿Qué más? Bueno, pues en la misma, al día siguiente también en la biblioteca de Videobarrieta, hay, eh, dentro de Ellas hacen ciencia, eh, hay una ponencia de naia Pereda sobre el diagnóstico precoz del cáncer de mama, sus luces y sus sombras. Esta mujer es doctora en física y trabaja en el servicio de radioterapia del Hospital de Basurto. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuenta. También es a partir de las 7 y media, todo empieza a las 7 y media. El día 3, ese mismo día, si ustedes no quieren ir a la Biblioteca Videbarrieta, en el centro municipal de Ocharcoaga hay un hay un ciclo de teatro. Se llama Olala Moncheri y lo, lo hace el grupo Tutún. Ah. O sea que bien ah, todo gratis va. no todo estamos gratis, quedando hoy es una... otras formas hay que decir que ocharcuaga está que se sale ¿eh? ese barrio ¿eh? es haciendo día, ¿no? un mogollón de cosas sí, sí el otro día bueno luego hablamos un poco porque in esto una parte importante en el corto no charmetraje o charmetraje sí. y estuvo muy bien y bueno pues luego hablaremos un poco más extendido del asunto bueno pues yo por ahora no tengo nada más que decir Sobre agenda free ¿Qué nos pones de musiquilla, cariño? Pues nada, a ver, voy a poner Exactamente sí. eso es. Tenemos a la Billie Holiday Voy a ver si soy capaz de poner eso A la billy Holiday Que un CD de ella Lady in Satine ¿eh? Y bueno, pues voy a poner Una de sus canciones Voy a poner la primera que se titula I am a Sí, estoy en ello, ¿eh? Estoy sí, en lo, ello. Lo, lo intentamos. Lo, lo voy tiempo? a intentar ahora mismito, con la 1 y allá va. Venga. I'm a fool to want you, a fool to want you, to want a love that can't be true, I love that's there for others too. I'm fool to hold you such a fool to hold you. To seek a kiss not mine alone to shake kiss the devil has known Time and time again. I'd leave you Time and time again I went away But then would come the time Need you and once again these words I'll have to say I'm a fool to warn you hit me It me wrong, but when I'm wrong, I can't get along without you. I can't get along is that you pues para hablar un poco que habíamos comentado de, del festival que fuimos el viernes pasado a ocharra o charcoaga el centro cívico, era el centro cívico no sí, donde fuimos es un, ya, este es el cuarto año además sí. que, que se hace y vamos a mí bueno yo era el primer año que iba sí. eh, pero estuvo bueno había mogollón de gente Y luego, bueno, no dijeron que otros años, que había habido más cortos. Sí, este año, por, lo, por el motivo que sea, de 18, que se supone que iba a haber, quedaron solo 5. Uh -huh. eh, porque no presentaron las películas a tiempo. Porque hay todo el que se presenta a tiempo, eh, dentro de las bases que se exige, pues, acceder a concurso. Por lo que sea, de los 18 que querían participar, solo cinco mandamos las películas. Y bueno, y, y ya lo viste. <risa> Sí. Bueno, ¿puedo Oye, yo decir? quería preguntaros sí. eh, Sobre todo le quería preguntar a Inés Porque sé que ella estuvo en uno de los cortos ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Habías hecho tú antes no. cortos? No, no, no, no eh, Es la primera vez Yo de... yo creo que es bastante difícil hacer un corto eh, Porque te limita mucho el tiempo no Sí, date o sea... cuenta que son cuatro minutos pero Y es una historia, tienes que encontrar una historia En cuatro minutos Sí, lo hicimos en dos días Y nos pasamos de minutos La película entera son siete y algo, hubo que cortarla. Hizo un trabajo excepcional, el director, Quepa de la Fuente, eh, pero excepcional, o sea, chapo, o sea un director genial. Era la primera también, la, la primera vez que hacía un corto. Y los actores, pues somos los actores de, de Ollidos de Ochar, sí. de teatro. Entonces, en ese sentido, pues tienes un poco ganado, ¿no? Eh, no eres amateur del todo, ya tienes tablas, ¿no? Pero sí que no tiene nada que ver con el teatro, es totalmente diferente. Divertido por un lado, por otro había broncas, claro, era un poco... Hombre, eso siempre pasa, ¿no? Un eh, poco... Lo que tiene de bueno que, claro, el cine, si metes la pata, se corta y hacer. Teatro es más complicado. Sin embargo, para mí creo que es más difícil el cine. ¿Sí? ¿Te resultó más que difícil? Sí. No sé, era como... No bueno, sé, hay que decir el que El teatro, tiene... no sé, igual... Que tú la eh, o sea el guión era tuyo Sí, la película bueno eh, el corto se hizo de un, un corto que tenía de una hoja o sea el, el corto del que en el que hice la pe del que o saque la película es una hoja y se titula la cita sin más y es una hoja no tiene más ya y, pero en, en el en, eh, vamos cuando hicisteis el corto no se titulaba la cita no no nadie es lo que eh, me pareció que el título le iba mejor este porque claro ...de un corto... Sí. ...una escena concreta... ...sacas una película... ...cambian muchas cosas... Uh -huh. ...metes más actores... ...más... Eh, ...entonces ya vi que el, el título se perdía... ...en la trama... ...y cambié el título... ...entonces el título es Nadie es lo que parece... ...que sí. le va más al corto... ...pero está sacado de un, de un relato de una hoja... ...sin más... Yeah. ...bueno los otros también eran... ...a mí lo que me gustó es eso... ...que había como mucha participación del barrio... ...más o menos yo creo que casi todos los que participaban eran sí. gente de ahí, sí. ¿no? Que el eh. caso es que, aunque sea de ocharmetraje al eh, uh -huh. participar puede participar cualquiera. En las bases sí si se exige que se que el rodaje sea en el barrio. Uh -huh. Y comercio, que se incluya comercios en el barrio. Pero uh -huh. tú puedes ser de Santander y venir a hacerlo. Y participar. Uh -huh. Pero bueno, todavía no hemos llegado a esos niveles de publicidad que la gente... Ay, y... Y me imagino que en un futuro irá más, pero en un momento la cosa va bien, va subiendo. Sí, me es verdad, como... estaban bien. Bueno, las historias más o menos eran... Bueno, la de nada... No vamos a contar las historias, pero bueno, había cinco. Uno era las ocho Ladies, ¿no? Ese sí. se titulaba uno de los cortio, cortos. El otro era en euskera, que era un euskera bastante sencillito, que se entendía bien. Mm. Eh, Euskadi Niniak... ¿El del perrito? Luego había otro, que no me acuerdo cómo se titulaba, no, el no del acuerdo, perro. Tampoco. Pero bueno, que más o menos reflejaban todos un poco, mm. no la historia del barrio, pero bueno, un, más o menos, pues, algunos las inquietudes, por ejemplo, el del perrito reflejaba sí. un poco las inquietudes del por barrio, el sí. por el metro, con los autobuses y tal. Mm. Luego, eh, pues, el, el vuestro bueno Pues el vuestro era tenía no tenía que nada que ver, ver, con ver con él Pero bueno, era también reflejaba un no, poco no. la gente de allí Y bueno, luego estaba también uno que no me acuerdo tampoco cómo de, Sí, que hablaban desde las ventanas Eso, es que era pues lo típico sí, la, El vecindario muy, muy típico de un barrio Que se hablan de ventana a ventana, altos, sí. gritos Eso, y luego las ocho ladies, yo creo que no nos hemos dejado ninguno. Uno, dos, 3 cuatro, cinco, justo. Sí. sí, sí. Bueno, tenemos que decir que nuestra compañera Inés, con su guión, y la chula, que también estaba de ayudante de dirección, sí, sí, de dirección ganaron el segundo premio ¿eh? del concurso. ¿Qué es lo que te, te resultó? Hacer una escena. Yo creo que sí. Yo creo que a Inés fue lo que más le resultó. Es que... Yo la vi en el... O sea... Yo, la, yo, el, el eh, o sea, cuando iba el corto, mmm, cuando lo estaban exhibiendo, yo sabía, o sea, me estaba dando todo que, o sea, mm. conociendo a Inés con las las cosas que nos cuenta aquí, yo decía, jo, esto... Mmm, Pero no, no, no hace la idea. Se esquina. nota que es dinés Inés el, el guión, se ah. notaba que era de Inés. Pero luego, o sea, cuando la vi a ella, que no pensaba yo que salía en, no, en yo, el corto... No. En principio yo no iba a participar como actriz, para sí, nada. Sí, sí, sí. Hubo un problema y pues tú misma. Vale, pues se hace, pero mi intención no era salir. Yo quería estar detrás de las cámaras. Porque, fíjate que hago teatro, pero no me digas por qué, teatro me encanta, pero el cine no, porque en el cine me veo. Entonces no me gustó nada, pero nada, cero total. O sea, nada. Y... Y me doy mucha vergüenza ajena además, no no puedo soportarlo, entonces no me gusta verme. Luego me apunta a todo, que yo también hasta un concurso de la tele, que soy masoquista, como lo he visto. Yo tiro para adelante, pero luego me, lo paso mal, pero en el teatro no, porque en el teatro eh, es en directo, o sea, tú no te estás viendo Entiendo. actuar, claro. entonces lo das todo y ya está. Luego tienes la opción de verte o pues no, normalmente no me veo. O sea, la gente después, pues los que han grabado y tal, luego se sí, ven, gente. yo mi parte no la veo, o sea, no. Y, y me encanta, pero ya en el cine, claro, charme traje, ay, es que y, no, y, y lo llevé mal, y, que no quiero salir, que no sé qué, que... pero mira, ¿no ves que pasco con topollillo? <risa> no, la, no, estaba bien, la... a ver, estaba bien, sí, sí, el dios, además el sí, papel sí, de ella. Además fue una prueba, ni siquiera fue la escena, o sea, fue la misma... una prueba y... ¿Me vale? No, como que te vale? Si es una prueba, no, pues espera, no sé, acá delgace 10 kilos, como me opere, uh -huh. que me hago un lifting algo, espera, un, nada, enseguida en vuelvo. En nada, en media en hora, hora estoy aquí con todo hecho no, ya. No, no, no, que se quede así. Bueno, pues vale, ya tira millas. Y hasta como era poco, tampoco... Era no, no, no Pero era pastela, pero... Sí que es verdad que mereció la pena ¿eh? A mí me sorprendió No había estado nunca Ningún año Pero me, me gustó mucho Y luego también el ambiente muy bueno Luego hubo un lunch Y todo Bueno, pues estuvo estuvo muy bien Me gustó mucho ¿eh? Bueno, pues vamos a cambiar de tema Y mientras tanto Pues voy a escuchar otra vez A la billy Holiday Voy a poner la tercera Que viene aquí A ver Se llama Judo Now with Lovinis. Madre mía. Eh, a ver, sí, ahora ya soy capaz, creo, ¿eh? Bueno, he dicho que soy capaz, pero... You don't know what love is Until you've learned the meaning of the blues Until you've loved the love you've had to lose You don't know what love is don't know her lips hate until you've kissed and had the pain the cards until you've flipped your heart and you have love you don't know what love is Do you know how a lost heart feels The thought of reminiscing And our lips that taste of tears Lose that taste for kissing The don't know our hearts burn, for love that cannot live yet never dies, until you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. chica, que me encanta la sí, Billy esta, eh, da gusto así como de rilas para nosotras hoy que estamos así como mm, haciendo un programa, es como de prueba esto hoy <risa> bueno, a ver Manuela, que te has tirado 15 días sin estar en la 97.0 y con las feuchas entonces, a ver, cuéntanos, ¿dónde has andado? aparte, bueno, ya hemos dicho, creo que estabas en la Italia, eh, pero no sé si hemos dicho que estabas en Verona y no creo Pues allí, allí estuve, en Verona, básicamente, todo el rato. Sí, es una ciudad que, que que la busqué en épocas de crisis. Estuve hace años en una crisis así existencial muy fuerte y estaba pensando qué hago, qué hago. Necesitaba encontrar un grupo de mujeres que me en un rato, que me, de, que me diesen un poco de energía o de nuevas ideas o, o nuevos... Eh, señalamientos de mundo y nada y, y leí un libro aquí en la biblioteca de San Francisco y, y estaba firmado por Diótima entonces nada, dije bueno, pues venga, voy a buscarlas y es lo que hice, busqué el mapa vi dónde estaba Verona eh, sabía que trabajaban en la universidad y cogí un avión me, me, me fui a Milán que era lo más cerca de Verona que había cogí el El, el, no, primero cogí el bus, luego cogí el tren y nada, y aparecí una noche en Verona y, y fue todo una odisea, claro, llegar en... Sobre todo la parte del tren fue ya una odisea. Pero llegué a Verona, eh, me, me instalé en una historia que allí... Allí, bueno, la gente... Resulta que Italia es un lugar muy católico y hay muchas muchos centros para, para chicas cató católicas y, y estos lugares baratos, vamos, en ese sentido que no necesitas hoteles y esto. Pero bueno, aquella noche estaba cerrado porque ya era muy noche cuando llegué, como a las 11 o a las 12 de la noche. Eso, llegué en noviembre, por cierto, eh, hacía un frío extremo, bueno, por lo menos mucho más que en Bilbao, ya que es un clima bastante continental el que hay por allí y está... Están los Alpes, los Prealpes, que les llaman. Bueno, total, que llego y nada, al día siguiente voy a buscarlas. Digo, venga, voy a buscarlas. Eh, yo había escrito un email, que por supuesto nadie había hecho ni puto caso. Ya, <risa> <risa> me gustaría conocerlas a ustedes, no sé qué, no sé cuándo lo hago, ni, ni, ni carrasco. Entonces, total, que llego y eh, voy a la universidad, voy preguntando dónde está la universidad, me enseñan y voy al departamento de filosofía. Total, que, que yo digo, oiga, yo estoy buscando a las de Diótima. Y un tipo que, que era, un, supongo, un profesor de allí, me dice, pues fíjese, bueno, no me dijo fíjese, me lo dijo en italiano, pero en esos momentos se entiende casi todo. Y me dice, pues mira, esta tarde a las 5 de la tarde, en no sé qué aula de la, de la universidad, hay una hay una sesión de Diótima. Y yo apunté todo. Y aparecí a las 5 de la tarde, me metí, en, era una sesión abierta en un aula de la universidad y entré. Y nada, y ahí es donde las conocí, y tuve una intervención y, y luego a partir de ahí pues me fui haciendo amiga de ellas. ¡Qué aventura, vas chula! Sí. Bueno y ahora, has estado ahora, pero porque, bueno aparte de ver a toda la gente que ya conocías y todo, ¿qué has ido a hacer a Verona? Pues he ido precisamente me invitaron un eh, precisamente dentro de este curso que, que hace Diotima todos los años en, entre octubre y noviembre me invitaron a dar una charla sobre violencia y eh, sobre violencia y poder o violencia y eh, es, es, eh, preparé una una charla preparé una un, una intervención una ponencia, que sí. dice allí, y eso es y cuánto tiempo de que como era la ponencia explícanos un poco ah, de la ponencia, la ponencia chica bueno, la ponencia de alguna forma era un poco eh, yo lo que creaba era un poco el, eh, una, unas preguntas que eran un poco que estaban estaban relacionados un poco sobre eh, yo siento que, que parece que parecería claro que cuando hablamos sobre la sobre la violencia contra las mujeres estamos hablando de algo evidente O muy evidente y sin embargo, eh, en el caso de las mujeres eh, cuando se les pregunta sobre si, si, si han tenido eh, en, algún, en algún momento de su vida alguna algo, actos de violencia por parte de, de, otras, de otras personas, eh, eh, reconocen en mucho menor grado que han, sido, que han sufrido violencia. Entonces me preguntaba cuáles son los mecanismos que hacen que las mujeres nos cueste reconocer la violencia y reconocer que se ha, se ha ejercido violencia contra nosotras. Uh -huh. Entonces era un poco en ese sentido un poco unas reflexiones de, de ir viendo las dificultades que tenemos las mujeres para reconocer la violencia. Y también a, me hacía una pregunta y era, eh, las mujeres que hemos estado en todas, absolutamente en todas las luchas políticas en, en el siglo XX, desde luchas pacifistas hasta luchas de extrema izquierda que han estado eh, en todas porque para para mmm, para reaccionar contra la injusticia estamos y sin embargo para para para estar juntas a la hora de luchar contra la la violencia que se ejerce hacia nosotras por qué no nos unimos. Entonces para mí es como un poco Un poco ese ese ese ver las dificultades que tenemos las mujeres a la hora de cómo de, de, de unirnos de, de, de crear estrategias para estar juntas para vernos somos capaces de dar la vida y dar no, todas nuestras energías para la, las demás para las demás y los demás sobre todo pero no para darle poner las energías en Nosotras. Y a mí eso también me llama mucho la atención, cómo, cómo cons conseguir formas de, de, de crear eh, sinergias o de crear eh, energía que haga que, que la sociedad sea cada vez menos menos violenta contra las mujeres. Oye, ¿qué conclusiones llegaste respecto no, de eso? de, de no. ¿Por qué las mujeres que de la lucha no nos hemos unido en ese tema? y nos hemos unido en otro tipo de luchas ya bueno pues no digamos que no no, no llegaba a conclusiones lo que llegaba era que aquí aspectos estaban estaban pivotando o están en el fondo eh, dificultando eh, que, que, que las mujeres eh, cre, nos creemos eh, o nos juntemos para, para para cambiar lo que se dice en el mundo, es decir, para cambiar la, la relación de violencia contra nosotras. Pero no, no, se iba se iba viendo un poco el análisis, eh, diferente, diferentes momentos de, de análisis que hubo, que fui, que fui desentrañando, no sé. Si queréis otro día traigo la posibilidad vale. y la voy señalando un poquito. Vale. Punto. Oye, ¿y las italianas qué opinaban al respecto? ¿Más o menos tienen el mismo problema o la misma concepción de de de la violencia en Y de los de lo que planteabas tú de las preguntas que tú te hacías digamos que las que las italianas tienen unas metodologías un poco diferentes a las mías a la hora de de, de cómo planteo yo la, lo, la problemática ellas eh, son como un poco más eh, en este sentido con una metodología más filosófica y yo era con una eh, con una metodología mucho más feminista pero bueno en, eh, de alguna lo que lo que era bueno era que y eh, podíamos escucharnos es decir podíamos eh, eh, aprender unas de otras en ese sentido pero vamos eh, digamos que, que de alguna forma la la, la forma eh, digamos mía era un poco más más directa que la que tenían ellas a ver. Bueno, pues... Ah, y otra cosa que hice, que aparte de dar esa, esa charla, fue coger, coger eh, aceitunas, que me pareció, en estos momentos estaba la época de las aceitunas y una de mis amigas tiene un pequeño campo con unos cuantos eh, eh, olivos. olivos Y, y estuvimos allí todo el grupo cogiendo aceitunas. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y muy bonito, la verdad. Además este año parece ser yo no sé nada. Yo las cogisteis, luego ya las llevaron a elaborar. No, las cogíamos, las recogíamos y las llevamos al al lugar para prensarlas. Sí. pero tiene que ser muy duro no esto de recoger aceitunas pues es duro pero, pero... trabajo más que claro cra, claro de... es duro lo que pasa es que en nuestro caso era era una cosa bastante humana eran era ...fueron como seis o siete días... ...que estuvimos recogiendo... ...pero bueno, se, se iba haciendo... ...y luego venían otros, gente amiga... ...y se iba reponiendo, entonces... Eh, eh, eh, ...claro, si hay que hacer 200 olivos... ...me imagino que sí, pero en, en nuestro caso... ...eran como treinta y tantos... ...o pues sea que... Es. ¿sí? Sí, sí, eran ¿Y bastantes. ¿Y que subíais en escalera sí. o en una escalera para sí, pegar sí, así? Sí, sí, se subían en la escalera. Yo yo las cogía de la... Yo lo de la escalera no subía, pero otras subían y, y en el mismo árbol también se subía yeah, al yeah, árbol yeah. y se iba recogiendo. Y sobre todo se iba poniendo esas mallas uh -huh. en el suelo donde van cayendo las aceitunas con un rastrillo. Pero pero además en este caso, bueno... ¿Que eh, eran Luis... verdes? No, eran verdes y, y negras. Ah. Estaban algunas ya maduras O sea que en ese ah, sí, sentido nada, sí o sea, menos no se ácidas ¿No se pueden comer? O sea, comer así, no, directamente no, no hay, que, hay que tratarlas un poco ah. Ni las negras, eh, son menos ácidas Que las verdes, pero hay que hay que darles Un tiempo ¿Y qué tal? ¿Ha hecho bueno, Mayita? Ha hecho bueno, fíjate ¿Sí? No hacía tanto frío como pensaba Algunos días ha hecho hasta hasta sol Otros pues era gris Pero vamos, un tiempo amable Que diría yo, sí, sí ...muy, muy alegre... ...y luego estuve también en unas termas... ...bueno, decir que Verona es una ciudad que recomiendo... ...por supuesto, vamos, pero recomiendo... ...es una ciudad como de, del, del, del tamaño de Bilbao... ...es una ciudad que tiene un río que se llama el Adige... ...que, que el cruza, es una ciudad llena de iglesias... ...que tocan campanas... ...es una ciudad que, que es puro renacimiento que la plaza habrá tiene eh, un, un, un teatro ¿no? un anfiteatro, un teatro romano pero impresionante. Eh, bueno a mí me parece que una ciudad que se recorre a pie, una ciudad que tiene un color un color rosado porque tiene una cantera eh, cercana que del que está hecha toda la, toda la parte de, de las calles y parte de las, de las eh, eh, casas. Es una ciudad que, que la recomiendo, está cerca de Venecia, por otra parte, de Mántova, de padoa de bueno, también de Milán. Vamos, bueno, una ciudad comodín, diría yo, maravillosa. Entonces, nada, pues eh, esa es la parte de... Si quieren ver en YouTube, desde luego, eh, seguro que, que se van a impresionar. Bueno, chicas, pues ¿qué nada. más? Pues nada, que nos parece que es una ciudad muy cultural y preciosísima Pero bueno, a lo que íbamos Lo que íbamos a las feuchas. ¿Las cervezas? ¿Cómo están las cervezas? Se <risa> las, la... las cervezas están caras, están caras. ¿Es caro, Verona? No, lo que pasa es que beber en general es un poquito más caro que aquí. Bueno, te dan, en Roma te... también es un poco más sí, caro que aquí, más. pero tampoco me pareció muy caro. A nivel de comida a nivel de comida Roma, yo diría y que no. No, me, no, me no, caro. no yo, Verona, a nivel no de comida no. A nivel si te vas de cervezas puedes gastar un poco más que aquí, ¿eh? pero vamos, a nivel de comidas no. No, se pueden comer las pizzas muy buenas por 7, 10 euros y, y es una comida exquisita. Sí. Hombre, para un día, todos los días pizza, no, no. todos los días pizza no. Mejor que te busques otras cosas. Sí. <risa> bueno, pinchos no hay, ¿no? Aquí la chula lo que pregunta no. es por la cerveza y por el pincho. Exactamente. No, no <risa> pincho así. Lo que hay eso te dan como como snacks, o sea, pa patatas fritas y cosas que te las dan directamente con la cerveza, ¿eh? Va, ¿algo Exactamente. Bueno, pues nada, vamos a escuchar un poquito de música de una mmm, chica que estuvo aquí con nosotros, Ber Berta Withersweet. Withersweet. Withersweet o algo así. Withersweet, claro. Es. Y bueno, pues vamos a escuchar la 4, que es Cankit. Además tiene una voz impresionante Cank. la chica. Nos estuvo haciendo el en directo. Eso Y es. fue Fantástico. preciosa. Sí. Pues allá va, chicas. Sucesos inesperados por Inés Espinosa. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! Buenas noches. Hola, Inés Aquí Esperada. Con un nuevo relato. Hoy sí que ha sido esperada. Y... y... Sí, vamos. Qué bien, ha sí, gustado venir. Bien. Muy bien, pues esta noche el teatro que he traído se titula No morirás. Empezamos. Javier está tumbado en el sofá de su casa tan ricamente, echándose una siesta como acostumbra a hacer todos los domingos después de comer. De fondo se oye los vaivenes de su mujer trasteando por la cocina y las risas juguetonas de sus gemelos de tres añitos que no paran ni un momento Javier está escuchando el, bullizo, el bullicio propio del hogar mientras orgulloso piensa en ellos y en qué planes hacer para la tarde de familia pensaba mm, como hace no hace muy buen tiempo lo mejor sería ir al cine a ver alguna peli de dibujos que a los pequeños seguro les encantará y en esos pensamientos estaba cuando de pronto se dio cuenta de que se estaba viendo como dormía en el sofá pero un momento ¿qué está pasando? ¿por qué me estoy viendo desde arriba? joder, que pesadilla más tonta Se decía a sí mismo en su, ya vemos lo sueño pesado. De momento. Javier intentaba despertarse, pero no lo conseguía. Y se estaba empezando a agobiar. Bueno, si es una pesadilla, me está hartando ya. ¿Por qué coño no me despierto? Aunque espera un momento. ¿Y si no es una pesadilla? ¿Y si es un viaje astral...? eso, no sé, hace poco leí sobre eso y es algo como que te sales del cuerpo, no sé qué. Pero, ¿y si es eso? ¿Y si eso es lo que me está pasando? La pregunta es, ¿cómo vuelvo a entrar? Bueno, bueno, tranquilo, que seguro que todo esto es solo fruto de un mal sueño, pero que parece muy real. Así que lo que tengo que hacer es como que entro en mi cuerpo y entonces... ¡Me despertaré! ¡Hala, venga! ¡Baja! Javier pone todo su empeño en bajar. Pero no ocurre nada. Y se está poniendo cada vez más nervioso. ¡Maldita sea! ¡Despiértate! ¡O vuelve a entrar! ¡O lo que sea! ¡Pero venga! ¡Esto empieza a ser absurdo! ¡Despierta! Él gritaba. Pero nadie le oía. De pronto... Sus gemelos aparecen en escena. Se acercan de puntillas donde su padre con un montón de juguetes y los ponen encima de su papá por todo el cuerpo. Uno de ellos incluso le mete un muñeco en la boca. Y él, viéndolo todo desde arriba, desde esa especie de limbo. Pero mira que son trastos mis niños. Ya me han vuelto a llenar de juguetes. Y ahora que lo pienso... Hoy se hacía María la prueba de embarazo Uff, espero que sea negativa Otro hijo Es demasiado pronto aún Adrián y Javier son muy pequeños todavía Quizás dentro, no sé, de tres años Pero ahora no Y ya ni te cuento si salen otra vez gemelos Dios Un momento, deja... Está tal o que estás, anda Que ahora no un momento de pensar en esto Alá cierto, los niños tienen un sexto sentido, dicen, igual pueden oírme, ¡Adrián! ¡Javier! ¡Llamad a mamá! ¡Por favor, llamad a mamá! Javier pensó inútilmente que su mujer podría ayudarle con aquella situación y esos gritos en el silencio cada vez se hacían más desesperados. Desde la cocina, María llama a sus hijos. ¡Niños! ¿Qué hacéis? Que estáis muy callados. Como vaya para allí, veréis. Los niños se miraron y se taparon la boca en un intento de que no se les oiga sus risitas de complicidad, por lo que habían hecho a su papá, claro. Entonces, los pasos de mamá que venía les hizo salir corriendo de puntillas hacia su cuarto y cerraron la puerta pensando así que estaban a salvo de la bronca de su madre, aunque por otro lado iban a negarlo todo, y siguieron jugando con sus escandalosas risitas. María vio a su marido desde la puerta y le pareció tan graciosa la estampa de Javier, con todos esos juguetes por encima, que fue a por el móvil para hacerle una foto. Pero qué trastos, se ¡Si hasta le han metido un muñeco en la boca. ¡Qué niños! Dios mío como estoy embarazada otra vez y me salga otro como ellos o peor, otros como ellos bueno, bueno ya estoy divagando y todavía no me he hecho la, la prueba se reía para sus adentros María se plantó delante de Javier cámara en mano dispuesta a sacarle una foto cuando algo llamó su atención la cara de su marido estaba muy blanca quizás demasiado para alguien vivo así que le quitó el muñeco de la boca y entonces lo vio claro no respiraba estaba muerto se tapó la boca y retuvo el grito en su pecho pues no quería que los niños se dieran cuenta de nada como tenía el teléfono en la mano llamó inmediatamente a urgencias después se abrazó a él rota de dolor y sin comprender qué estaba pasando aunque todo apuntaba a un ataque al corazón fulminante y que por desgracia se repetía en la familia de Javier pues su abuelo y su padre murieron aún jóvenes por este motivo y Javier mientras tanto ¡María! ¡María! ¿Pero qué haces? ¡Que no estoy muerto! ¡Que estoy aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Escúchame, por favor! ¡Ayúdame a volver a mi cuerpo! Lloraba no, ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto, María! ¡No llores! ¡Que estoy aquí! ¡A tu lado! ¡Tranquilízate, mi amor! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! Mira, espera, verás Solo tengo que concentrarme Con todas mis fuerzas Y, y volveré ¡María! ¡María, te quiero! ¡Y no voy a dejarte sola! ¡Mari! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Creo que por fin me muevo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy bajando, estoy bajando! ¡Estoy entrando! Eh, ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo a mi cuerpo! ¡Sí! Y de pronto... ...se vio en la más absoluta oscuridad. No se veía nada. Y pensó... ¡Hostia, que oscuro, ¡No! Ah, será porque estoy dormido todavía y no he abierto los ojos Pero ya estoy en mi cuerpo Lo noto, lo noto, lo noto, sí, sí, sí, sí Así que me voy a relajar y voy a descansar un rato Que no sé por qué estoy agotado Y María ya se habrá dado cuenta de que estoy vivo Me dormiré un ratito más y luego iremos al cine con los niños Y eso hizo Se durmió Ocho meses después, en un hospital, María daba a luz una niña. La llamó Lucía. Estaba arropada por la familia, pero no podía dejar de llorar de pena, porque su marido, Javier, jamás conocerá a su hija. Era una felicidad triste. María acariciaba la carita de su niña y le susurraba «¿Cómo te pareces a tu padre, hija? Si él estuviese aquí, Sería tan feliz, pero se fue y nunca volverá. Besó a Lucía, mojando su carita con sus lágrimas, y pensaba. Espero que tengas el alma tan grande que tenía tu papá, mi pequeña. ¿El alma? El alma. Pues sí, aunque María, para ella, solo era una ilusión. La realidad es que sí, sí que estaba el alma de Javier en Lucía. Porque solo el cuerpo desaparece. El alma dormita hasta que un nuevo ser emerge a la vida. Y ahí vuelve a estar. El alma, el alma nunca muere. El alma se recicla. Me he portado, me he portado Sí, bien. pero muy triste, ¿eh? Muy bueno, se ha, ha, ha muerto sí, Pero de muerte natural, no sí, lo he matado nada. No, a mí me gustó que se reciclen pues las sale, cosas ¿eh? Como me gusta que sí. se reciclen las cosas Digo yo, ay, también, ¿eh? vamos a reciclarnos, ¿no? Claro, claro. Ya, Pero a mí me ha parecido un poco triste ¿No os ha parecido triste un poco angustioso la, claro, historia, la historia entre historia cuando entre quiere qué... ver es esa, esa cosa o sea, que tal además cuentan de un poco cuando te vas muriendo hay gente que dice sí. que, que que vas saliendo y que vas viendo a la gente ¿Mm? o en sí. los lugares donde has, donde estás y vas eh, entonces ha eh, mezclado esa esa parte de salida de, del aura o del alma o del o de, con, con este quererse a, todavía seguir a, a, agarrando a, seguir la a la vida y claro. a, la, a la gente que le qui que le quiere, bueno, no sé, a mí me ha parecido que lo ha, lo, ha, lo ha llevado bien en ese sentido, esa angustia bueno, de, no, no, que, bueno, de ir pero, perdiendo no, y de ir saliendo. Y igual de vuelvo ir a las masacres, ¿no?, que os tengo <tacana> que pasar mal con esto. <risa> no es que a mí no me ha parecido tampoco triste, ¿eh? especialmente, vamos... Oye, a mí me crea un poquito de angustia esa sensación sí. de que venía y no llegaba y parecía que sí, pensaba uh -huh. como me he hecho que no iba a matar a nadie hoy. Sí, no, sí. No, había muerto, no, pero no. muerte sí. natural, no había mataba a nadie, y contaba sí, sí. la historia él mismo. No, no, no, eh, no. Poco, no, la, no, la no, sensación no, de, sí. claro, de ay, es que estoy sola a ver qué me agarra, ¿no? Sí. Sí, y que nadie te escucha. La verdad, claro. Sí, si lo piensas dices, oh", pero bueno, Bueno, Pero bueno, pues está nada. bien lo del reciclaje, pues sí, estamos bien, también, bien Y muy muy en está hecho, hecho, está las almas no se van a reciclar Está reciclado, claro, claro. Sí, sí, Este envase ya no vale, pues hay, en otro envase claro, Hay que ¿sí? reciclar sí. almas sí. Claro. Y está, vamos, a reciclar, vamos a reciclarlo todo sí Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo Pues, eh, pues bueno, casi, fíjate así. que tenemos para hacer eh, Pues un poquito de música, ¿no? Vamos a... Yo claro. quería preguntar otra cosa Porque eh, la chula nos ha venido ¿De dónde nos venías chula? Yo también, pero vamos tú, cuéntalo <risa> Bueno, la verdad es que ha sido un ida y vuelta Nada más Exactamente. Sí. La chula ha ido de business Ha hecho un viaje <risa> sí. pues como las grandes Y vengo llenita, la... llenita, llenita, llenita, vamos. Esa, esa, <risa> ha, ido, llenita. ha ido al foro madrileño A hacerse un business Ayer y hoy ha vuelto Eso es lo que tiene pues eso, una... Marquesa una... <risa> ¿Y qué tal estaba Madrid? Bueno, creo que le ha dado tiempo a mucho, ¿no? Pues no, no me ha dado tiempo a mucho. La verdad es que estaba mucho sea, de tráfico hasta los topes. Es que es casi claro, lo único que, que, que puedo que decir. Aparte que sabía mucha gente que era puente, que es puente. Ah, claro, es sí. verdad. En Madrid creo que además el miércoles es fiesta también. Ah, pues eh, pues no lo sé. Creo que sí. Sí, eh, pero eh, llegué es. anoche, estuve cenando por ahí en por Malasaña, comiendo así unas cositas y tal. Porque hay una ruta de... ¿Todo frío así? Pues no, porque la verdad pues con no. quien iba no era de vale, frío, no era, era, no era de pay. <risa> <risa> <risa> pero bueno, hay una especie de ruta que han hecho ahí por la zona de Madrid, que yo no sé, si, supongo que también aquí lo hace, de pincho, o sea, te tomas un vinito... Monte, o, Pichopote. O Pichopote, famoso de aquí, será. Sí, pero vamos, tienes que, si hay una oferta... Pues sí. Pero con un pincho concreto, ¿eh? hay, hay más pinchos, pero con un pincho concreto y una y una cerveza. Y es una oferta pero después encima tienes que votar a ver cuál de los bares te gusta más pues el sí, pincho y demás, aquí, te dan la ¿no? cartilla por los bares y vas y Algo te vas así. Vas claro. y luego eliges el mejor pincho. Sí, yo nunca he sí. hecho aquí, pues pero sí, bueno, yo porque lo años que Yo nunca lo único que hago es comer. Los guileños y... son unos copiones Pues vamos, sí, ni o sea... más ni menos. ¿Y qué tal estaban los pinchos? Bueno, pues eh, comí dos y bien, bien. No nos podemos hacer eso Es que me pareció poco Después cuatro, ya me comí seis, una, ocho. una buena ensalada De cosas, claro ya Después ya pedí algo mucho, un poco más Ya, porque mm, vamos, mm, tú solo con dos pinchos No me pongo No, puedo. Pero pero voy, pero a no ni, voy a, no, voy a, vamos, a ningún vamos, lado, vamos o sea, Pero a ningún lado Bueno, pues eh, los dos que comiste, es ¿qué tal estaban? Pues muy ricos, muy buenos, buenísimos, sí De uno de hummus con no sé qué historias para papi y otro tenía queso de cabra con salmón y otras cosillas por ahí lo de vale. o sea, muy rico, digamos, un Pero bueno, sí, un reciclaje a Donosti. Bueno, qué tal estaba Madrid? ¿Había sí. mucho movimiento con esto de Rajoy y esas cosas o no te diste cuenta tú de Pues de eh, sé que había muchísima gente por la calle, yo creo que independientemente de que además que hacía bueno a nivel político yo también creo que había movidas, pero yo no pude estarme no lo pude ver tampoco y sobre todo porque va a haber puente y entonces, por ejemplo, pues para salir había realmente es que a los madrileños no les gusta Madrid. Yo es lo que tengo, esa filosofía que a los madrileños no les gusta Madrid. Entonces, nada más que tienen la mínima oportunidad se van. Se van. Pero es que además como tampoco les gustan los transportes públicos, se cogen todos los coches. Entonces, es una locura, o sea, para mí es una locura. Sí. Y en eso hemos estado. O sea, que he venido tarde. Por eso, mmm, pues bueno, todas las que nos estéis escuchando, todas las feuchas, pues me habréis escuchado que he venido a partir de la de media. Pero es que he venido corriendo. Eh, pues cojo, así es ella. Cojo el BlaBlaCar, que todo el mundo ya lo habréis oído, que funciona muy bien. Yo lo aconsejo porque es más económico que el autobús y se llega antes. Y, y normalmente funciona muy bien, muy bien. ¿Sí? Si quieres te duermes, si quieres hablas... ¿Y qué tal tus compañeros de viaje? Pues yo es que siempre estupendamente. ¿Sí? sí. Yo cuando digo, mira, yo me quiero dormir... Hoy? Pues es, mira, fíjate, era un chaval, éramos cuatro, tres chavales y yo. Y el que conductor se, se llama indica es un chino, pero se llama Endica, <risa> me hacía mucha gracia. y Pero bueno, pero es que era muy cañí, o sea, se nota que había nacido aquí en español porque... Tenía todos esos dejes de o sea, vamos, de era, hablar... Era vasco. Sí, era vasco. Sí, sí, sí. Bueno, vivía en Madrid, ¿eh? Ah, vale, vivía, vale. Pero había estado viviendo aquí. Y, de hecho, tiene, por lo visto, aquí alguna casa y demás. Sí, con otros chavales que viene... Pues que creo que hay un festival sí. de música tecno. Sí. Porque uno de ellos, que vive en Madrid, pero es de Mala, venía precisamente al, al festival. Ajá. Al Y otro que trabaja ahí en Madrid, aunque es de aquí, tiene la novia aquí. Fijaros, ya os cuento toda la vida de ellos. Sí, claro. sí. O sea, que no has dormido. Sí. Nada, ¿En lindo. el coche? Sí, sí, sí, sí, sí. Me ha dado tiempo a, estarla, a estar en silencio, a meditar, a, a dormir. Sí, claro, sí, hablando. A, a mí me día. así. Y después se reían mucho porque, claro, tengo que decir, ya si nos tenemos que hablar, vamos a hablarlo todo. Vamos Venga. a hablarlo todo. Mis compañeras que... Pues bueno, pues como ya sabéis, yo soy la que normalmente utilizo los controles, estaban un poco nerviosas. Bajaría. Entonces yo desde el teléfono les había dicho, tienes que darle aquí y tal. Entonces cuando cuelgo, claro, se te por el suelo los chavales. ¿Por qué? Y decía, ja, ja, ja, ay, empieza. Y o sea, pues, pues dice... Pues claro, porque, ¿cómo que por porque? Pues porque es, es que graciosa No, no se reían en plan chungo, sino les hacía gracia. Porque, claro, claro, una ta, dando instrucciones. Instrucciones, de por última el... hora. Sí, sí. No, aquí no, dale para allá. Y así, nada, ha sido entretenido, se ha hecho un poquito largo el viaje, por eso, porque había mucha caravana a la salida, pero entretenido y bueno, pues yo creo y lo seguiré diciendo que como Bilbao en ningún sitio verdaderamente, ¿eh? en eso estamos de acuerdo de todas formas, ni más ni menos. pues bueno eh, es puente y me imagino que aquí también pasará lo mismo que hay cuatro días de fiesta y la gente yo no, se... yo no voy eh, a salir salga. yo tampoco pero bueno, que habrá mucha gente que salga también eh, aprovechando los cuatro días seguramente va a ser buenísimo, que aquí también se puede disfrutar un montón hombre aquí sí. sí. sí. en ningún sitio vale bueno pues nada pues nos vamos a ir despidiendo Sí así que mm. nada chicas pues feuchas que paséis buen puente y buena semana y que nos... y que sigáis siendo feuchas exactamente y que nos hablamos y nos vemos, nos oímos la semana que viene el viernes, el viernes. Ah, que nos podéis volver a escuchar mañana de 4 a 5 y Aún estamos en la 97 que no os olvidéis. Así Eso. que nada, os dejamos con pues, la, la Bitter, Bitter, White. Bitter, Swipe. Bitter Swipe, la Amarga Dulce o la Dulce Amarga, sí, sí. Eh, Darling, Darlin. su canción Darling, Darlin. pues nada, que la disfrutéis y nos podéis escuchar por siempre que queráis. Agur, agur, agur. agur. agur. This would